Le damos la bienvenida como entrenador jefe de un equipo de Liga Nacional, eh, Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿cómo estás? Hola, buen día para los dos, la verdad muy contento eh, y agradecido de esta posibilidad al club, ¿no? Bueno, en un en un digamos en un esquema que, que repite gimnasia, ¿no? Primero con Nicolás Casalán y ahora con vos. Sí, la verdad que...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 Eh, y la generosidad que tiene Gonzalo, bueno, lo que lo conocemos saben cómo es él. Y él fue uno de los que cuando se fue y le dijo que no seguía en el club, eh, les dijo que, que me den el equipo a mí. Eh, así que eso habla de la grandeza que tiene Gonzalo, ¿no? Y, y también justo Nico Casalánguida, cuando estuvimos en un campo hace tres días, este viernes, sábado domingo, también lo consultaron a él y, y tuvo las mismas palabras de de hacia, con uno, ¿no? con los dirigentes y le dijo que yo estaba, estaba preparado que me den la oportunidad, así que más que agradecido a ellos dos y, y a todos los entrenadores que me dieron una mano, la verdad tendría que nombrar a Marcelo Ricciotti que la verdad que tenemos una relación excelente fuera, fuera de la cancha pudimos vivirlo de la selección juntos y yo fui su primer asistente así que hay muchos entrenadores a los que le tengo que agradecer Bueno, este con tantas recomendaciones, la verdad que habla bien de vos también. O sea, si bien es que vos estás agradeciendo a estas personas, a estos entrenadores, estas personas de bien este que, que te dieron una mano para poder llegar, eh, también habla bien de tu trabajo. ¿Cómo va a jugar un equipo o cómo va a tratar de jugar un equipo de Martín Villagrán? Trataremos de... A mí me gusta mucho... Bueno, estos cuatro años lo, lo vivencié con Gonzalo. Tratar de ser un equipo que se pase la pelota. ...y aprovechar todas las, las opciones de contragolpe que, ten, que tengamos, ¿no? Sí. Eh, hacernos fuerte en defensa para poder correr... ...y ya en el ataque estar llenado, tratar de que de que el equipo se pase la bola... ...que creo que me parece que lo mejor para el funcionamiento de todos... ...y para que cada uno saque lo mejor de ellos para darle al equipo. Y con respecto a, a los jugadores... Eh, ...a ver, estaba ahí cerquita Shaquille Johnson...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 Eh, en, en bueno en Comodoro bueno, y ob objetivos cuando hablaste de los objetivos con la dirigencia si, sí, ellos me plantearon de que quieren un proyecto de largo de dos a tres años eh, que sea un proyecto integral eh, con nexo con las categorías formativas cosa que yo estoy preparado para eso porque vengo de las categorías formativas y sé que es lo que quiere el club yo también les plantee eh que va a ser un proceso lento en ese sentido si ellos si ellos tienen paciencia me dijeron que sí porque le digo la liga es muy dura y, y no se puede jugar ya de un año para otro todo con jugadores jóvenes eh, si ellos quieren traer eh, algunos jugadores jóvenes con desarrollo y que sean apoyados con los jugadores mayores claro Una cosa que me parece que está muy bien y el objetivo que me plantearon Eh, es muy similar a lo del año pasado, eh, es tratar de ingresar a los play -off. Pero me transmitieron tranquilidad absoluta porque, eh, bueno, es un, un cambio de aire y ellos quieren ir de a poco reforzando la cantera. Eh, pero bueno, nosotros hoy de a poco tenemos que ir. No tenemos muchos chicos eh, que estén listos para jugar. Eh, Joay, Joan Simencia lo ha hecho muy bien y bueno, va a tener que seguir trabajando para ganarse sus minutos me parece que por ahí sería un error de, mío como entrenador eh, largar a chicos directamente todos los chicos a jugar y eso va a ser perjudicial para los chicos porque por ahí no están preparados y para el equipo y obviamente para la institución Bueno, Martín, este te agradecemos muchísimo el contacto, te damos la bienvenida en forma oficial. Eh, nada, lo mejor para esta temporada que que puedas desarrollarte como como vos querés y que puedas tener un, un buen año. Dale, Fabián, muchísimas gracias. Saluda al equipo ahí. Ahí está, Martín Villagrán, ¿eh? este otro de los este, entrenadores que, que bueno, que, que, que, que pasar que finalmente terminaron de arreglar este su incorporación a un equipo, hablamos con el